zona fm en la juega y yo diría que bueno hay una relevancia en el cauca porque en el cauca es donde se ha dado la lucha mucho más fuerte en términos organizativos y pueblos indígenas pero diría que finalmente la lucha por la tierra es a nivel de colombia y a nivel de latinoamérica incluso primero porque eh, los indígenas Somos pueblos originarios y no indígenas, sino pueblos originarios que, que en algún momento eh, pues hemos sido dueños de la tierra, pero más que dueño yo creo que hemos sido los mayores conservadores de, de, de, del territorio a nivel integral, de lo que existe ahí, de los seres, de, de la biodiversidad que existe. Y, y todavía hoy está ahí, es donde nosotros estamos viviendo. En nuestros pueblos hemos avanzado un poco eh, en, de, en nuestra forma de entender desde los idiomas propios, y es que no es recuperación, sino liberación de nuestra madre tierra. Eh, ¿Liberación por qué? Porque es que estos territorios milenariamente han sido nuestros. Y en algún momento la colonización y todo aquello que conocen ustedes, qué ha pasado con los pueblos originarios. Y en esa medida, pues los pueblos han dicho, vamos liberando. ¿Por qué ¿Por, por qué liberar territorio? Porque es que el territorio no es para comercializarlo. El territorio es para vivir con él, para relacionarse con él, para ser parte de él, más no para eh, explotarlo, comercializarlo y no darle el sentido de la vida que tiene el territorio. Significado el territorio para las comunidades originarias. En la cosmovisión de los pueblos originarios, la Tierra es el espacio de vida de la comunidad, es el eje integrador, comprende lo de arriba y lo de abajo, es el espacio infinito donde moran también los dioses ancestrales. Territorio es el lugar donde cohabitan las costumbres, las tradiciones y los principios, es en donde se hace presente el ejercicio de los derechos y la conservación de los recursos naturales. El territorio reúne, alimenta e integra la sabiduría de la naturaleza como un recurso no para explotar, sino para la cohabitabilidad recíproca y complementaria. Yo diría eh, que los pueblos originarios nunca han tenido límites. Los pueblos originarios han sido eso, del ir y del venir, como diría un mayor Yanacona. Quiere decir que no estamos en un solo lado, ni que somos delimitados, sino que vamos y venimos. Que tenemos una relación recíproca, ¿sí? con la tierra, con el territorio, porque es que el territorio es vida. y es El territorio no solamente está el ser humano, sino están todos aquellos hermanos mayores, el sol, la luna, la tierra, montañas, los cerros, como diríamos en nuestro idioma, todos aquellos hermanos mayores. Para nosotros no hay esas fronteras las fronteras imaginarias que tiene un estado que llaman estado desde el pensamiento occidental desde nuestro pensamiento es una nación una nación que implica la convivencia la relación con la naturaleza que implica todo aquello integral que la integralidad no es solamente la palabra sino el vivir la práctica el quehacer el sentir a ver yo creo que la sabiduría que ha tenido el movimiento indígena en su conjunto es eh, no solamente quedarnos en rechazar políticas que afectan al movimientos indígena sino que también eh, ha construido propuestas frente a, a lo que no estamos de acuerdo y las propuestas han sido por decir algo en el proceso social eh, uno que que, que, se, que se enmarquen a nivel del país una política diferencial porque tenemos distintos pensamientos distintas miradas frente al territorio entonces y distintas miradas porque el territorio es un todo y ahí se desarrolla la vida en los pueblos indígenas, por eso las denominamos planes o procesos de vida entonces Eh, el movimiento indígena no solamente se ha quedado en la movilización y la exigibilidad, sino que también ha avanzado en marco de las propuestas y es el tema de la construcción de una educación distinta, distinta referida a que debe responder a la realidad de los pueblos indígenas, una salud distinta, eh, una mirada distinta frente al tema de territorio, cómo concebimos nosotros el territorio frente a, a la tierra, a los árboles, a los animales, importancia de la nación nación es el ideal de unión de todo cuanto existe en la tierra no solo lo humano también la naturaleza y las formas espirituales que existen en la tierra todo ello integrado que nos invita a ser en relaciones recíprocas de buen vivir desde el nacimiento o Y la cosmovisión de los pueblos originarios, la persona no es yo, es un nosotros. Y nosotros son los ríos, las montañas, las plantas, los insectos, los animales y los humanos. La nación se comprende en un marco de reconocimiento de las diferencias y en donde las comunidades originarias, desde sus diversas expresiones culturales, conservan una misma visión, concebir la vida de forma comunitaria entre todo, todos y todas. Es, es como eh, nosotros hemos defendido, sobre todo los pueblos originarios del Cauca, venimos en ese tema de que entiendan que cuando se habla de nación estamos hablando de la autodeterminación de los pueblos, que no sean condicionados a un modelo capitalista, extractivo y centrado en el humano, sino más bien en la integralidad y en el equilibrio de los pueblos en relación con la tierra y con la sociedad. Eso no quiere decir que vayamos a concebir un ejercicio territorial sometiendo al resto de pueblos, no, sino dialogada políticamente para que sea. El punto mágico de la nación es que puede unir todas esas tradición, costumbres, poblaciones, territorio, convivencia, gobierno, política y cosmovisión. Yo creo que la nación prácticamente es la cosmovisión práctica y viva del hacer político de los pueblos indígenas. Si nosotros no tenemos modelos esquematizados en economía y política como lo plantean afuera, porque aquí está todo, aquí está la política, la educación, la salud, la justicia, la armonía, el equilibrio, lo tenemos todo aquí. Nosotros venimos planteando una tesis que yo creo que es bastante razonable si queremos enfrentarnos de manera real a la crisis climática que está viviendo el mundo. Hasta ahora nos hemos pensado una política para los llamados humanos, para nosotros. Entonces, salud, vivienda, saneamiento básico, empleo. Pero en el mundo yo creo, o al menos en Colombia, ningún político se ha pensado una política teniendo en cuenta los derechos de la madre tierra y la naturaleza. Y los derechos de los otros seres que no necesariamente somos nosotros nomás. Porque así, así configuramos el mundo nosotros. O sea, ¿por qué solo nosotros tenemos derechos? ¿Y por qué la madre tierra, que es un ser vivo? ¿Y por qué los otros seres, que son seres vivos? ¿Y por qué la naturaleza no tiene derecho que tenemos que respetar? Nosotros estamos haciendo ese enfoque político en términos de derechos integrales de todos los seres que habitamos el planeta para hacer un ejercicio de respeto, de convivencia, de solidaridad y reciprocidad entre ellos y nosotros. ¿Cómo es lo ilógico que se está planteando? Y nosotros no queremos solamente que el ambiente, la definición de políticas públicas, etcétera la hagan funcionarios que no conocen el tema, sino que los apropiemos en toda la población para que haya una defensa no del Ministerio del Medio Ambiente, sino de todos ellos. Sí. y todas. Esa es la concepción que nosotros estamos eh, eh, planteando en términos de plantearnos otro hacer político Otro debate político que en el fondo tiene que ver con el cuidado del universo como tal La cosmovisión originaria, el punto de partida es el reconocimiento de la integralidad Y el equilibrio que existe en la relación del ser humano y la naturaleza No existen relaciones de poder que le indiquen al hombre su posición sobre la naturaleza Desde la comprensión del mundo y de la vida, se transitaría entonces por la reconstitución del equilibrio y armonía del mundo social y natural, habría libertad de acceso a los servicios, sería posible la inclusión de los excluidos en espacios de participación y toma de decisiones, y existiría una nueva forma de concebir la autoridad, que en el buen vivir se convierte en la responsabilidad del cuidado de todos y todas y todas y un mutuo respeto que no trasciende el bienestar de unos sobre otros. Polissona FM